Doble discurso, ajustes, represión, criminalización, justicia a cuentagotas, nuevos desaparecidos Veo gorilas Esto es una porquería Además, ¿qué? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es esto? Miren, miren, lo que es. miren lo que es No dice nada Yo decía, yo le dije, bueno, ¿qué crees que diga? La gente, muchacho, ¿usted no sabe? país que tenemos, por Dios, argentinos y argentinas, yo estoy no tan feliz pero bueno, quiero decirle que que tienen que pagarle su mejor salario en negro aunque sea, pero mejor salario no saben lo que eso significa más saqueo, más ajuste más represión, más doble disgusto todos los días, goles les contra ¡Caos! ¡Pobres argentinos! ¡No saben lo que eso significa! La lucha que nos parió. El programa de Hijos La Plata. Vamos a hablar en el día de hoy de varias cosas. Tenemos un programa netamente antirepresivo. Y vamos a hablar de los despliegues de aquella fuerza policial nacida en diciembre del año 1880 para cuidar los intereses de los ganaderos de esta pujante y verde provincia de Buenos Aires y que viene cumpliendo a rajatabla su destino de ser la mejor maldita policía del mundo. Según lo dijo un ex gobernador que nunca fue presidente sino solamente senador en ejercicio de la presidencia. Eh, estamos hablando de la policía bonaerense. Y vamos a tocar tres o cuatro casos, algunos conocidos históricos, de represión, de desaparición forzada, eh, de torturas y asesinatos, muertes de parte de la policía bonaerense, y otros de actualidad, que nos confirman la continuidad de las prácticas represivas, eh, incluso en el gobierno de los, comillas, muchas derechos humanos. Así que... Vamos a hablar, hoy 17 de agosto, se están cumpliendo 20 años de la desaparición de Miguel bru Vamos a repasar eh, lo que fue este caso, vamos a escuchar algunos audios. Sobre todo vamos a destacar la impunidad que hay en este caso, porque el cuerpo de Miguel sigue sin aparecer. Eh, pese a que hubo un juicio en el año 99, hubo 5 eh, genocidas, bueno en este caso desaparecedores de Miguel condenados, muchos de ellos obtuvieron la libertad, el último el año pasado. Y vamos a destacar la continuidad de la aniquilación de los jóvenes que se viene viviendo en la Comisaría Novena de La Plata, donde ocurrió el caso Brugge, 17 de agosto del año 93, y donde en el año 2005 ocurrió un nuevo caso, donde apareció muerto Daniel Migone, un muchacho joven que fue detenido, estaba desaparecido, apareció ahorcado, ...en la comisaría novena, en los calabozos de contraventores... ...por contravención, bueno, justamente por robar un pasacaceta... ...aparece colgado Daniel Migón en 2005, en la novena... del mismo lugar que años antes habían desaparecido a Miguel bru Vamos a comentar ese caso, en el caso Migón hubo condenas este año... ...y bueno, vamos a destacar esas continuidades. Y si hablamos de la bonaerense y sus prácticas... Vamos a comentar también un nuevo caso de gatillo fácil, esta vez en Quilmes, aquí en el conurbano bonaerense sur. El caso de dos pibes, David Vivas y Javier Alarcón, que fueron dos pibes muy jóvenes, de 21 y 15 años. Fueron asesinados el 3 de marzo pasado a la salida de un boliche por el efectivo de la primera de Quilmes, Alfredo Alberto Beisandaz, que los encontró... A estos dos pibes con su grupo de amigos caminando por la calle. Y como no podía pasar con su auto. Le gritaron algo. Sacó la pistola. Disparó. Mató a estos dos pibes. David Vivas. Javier Alarcón. E hirió a otro que sobrevivió. Bueno. Eh, este tipo está procesado. Beis andás. Alfredo Alberto Beis andás. De la primera de Quilmes. Y está a punto de quedar en libertad. Porque los jueces parece le van a otorgar la escarcelación. Porque parece que fue en legítima defensa digamos, la típica, el típico argumento de las defensas de los policías de gatillo fácil es que los tipos actúan en legítima defensa, vamos a comentar ese caso porque esta semana hubo una audiencia en los tribunales de Quilmes donde la defensa de este asesino estaba pidiendo su escarcelación y donde las organizaciones de derechos humanos estuvimos acompañando a la familia de David Vivas y Javier Alarcón para que este caso no quede impune como otros tantos Y ya que hablamos de represión e impunidades, vamos a anticipar que el 24 de septiembre próximo va a comenzar el juicio por otro caso emblemático de represión policial, en este caso de la federal. Se trata del juicio por el caso de Walter Bulacio, que va a llegar a juicio el 24 de septiembre tarde y con eh, una imputación para el comisario expósito, mayor responsable de pero no único, de la muerte de Walter Bulasio. Eh, digo, Espósito va a ser acusado por la detención y no por el asesinato de Walter. Pese a que el Estado argentino ya recibió condena por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bulasio y que no está cumpliendo todas las prerrogativas que la Corte le impuso eh, en el caso Bulasio. Así que, un programa, como les digo, netamente antirrepresivo, Antigorra, Antishoot, hasta la música que trajimos es Antigorra, así que vamos a desarrollar todo esto si entra en el día de hoy. Y vamos a decir que nuestro auspiciante, como todo programa debe vivir de algo, así que nuestro auspiciante es Librería Giro Loco y nos acompaña de esta manera. Librería Giro Loco. Plaza Italia entre 7 y Diagonal 77. Librería Giro Loco. Teléfono 483 81 86. Librería Giro Loco, donde podés encontrar el material de Hijos La Plata. Muy librería Giro Loco, entonces de Plaza Italia entre 7 y Diagonal 77, auspicia la lucha que nos parió y les obsequia a los oyentes de este programa que se comuniquen con la radio un libro a elección. Y para participar del sorteo tienen que llamar a los teléfonos de la radio, el 422-5939, 422-5939. O 489-2125-489-2125. 4892125. Si no, por mensaje de texto con nombre y tres últimos del DNI al 15-589-2221. 15-589-2221. Para ganarse el librito de librería Giro Loco. Librería donde ustedes pueden adquirir el libro de Hijos La Plata. Los dos libros de Hijos La Plata. El que sacamos en agosto del año pasado conmemorando los 40 años de la masacre de Trelew, que se llama La memoria de los revolucionarios. Y además el libro que sacamos en marzo pasado y que va a tener una reedición de actualización eh, a junio de este año y que es La justicia cuenta gotas, un análisis crítico de la reapertura de las causas contra los genocidas de la última dictadura. Está interesante para hacer un balance sobre este tema porque en este mes de agosto se están cumpliendo 10 años de anuladas las leyes de impunidad por el Congreso de la Nación y da para hacer un balance de cómo fueron los juicios a los genocidas en estos 10 años algunos hablan de década ganada en todo ámbito bueno, la década empatada o magra década perdida en el ámbito de justicia contra los genocidas eh, podemos decir que hay sub, eh, similar cantidad de genocidas condenados unos 380 y de muertos impunes genocidas muertos impunes antes de ser condenados Eh, el caso que nos enteramos esta semana es el de Eros Amil cartarela que murió condenado como parte de lo que fue el juicio Circuito Camps en diciembre del año pasado. Sí, condenado a 25 años de prisión por privaciones ilegales de la libertad y tortura. Su participación como represor en la subcomisaría Don Bosco, llamada Puesto Vasco, el Centro Clandestino de Detención Puesto Vasco. Y en el Comando Operaciones Tácticas de Martínez, el Coti Martínez. Bueno, este tipo había sido condenado a 25 años y tenía domiciliaria, ¿eh? le habían dado la domiciliaria porque parece ser que estaba muy enfermito, este flor de genocida. Y finalmente esta semana eh, el Tribunal Oral Federal 1, que es el que continúa la causa, digamos, porque la causa Circuito Camp tuvo sentencia pero está pelada en ámbitos superiores en casación, Así que informa el tribunal que declara la extinción de la acción penal por causa de muerte de quien fuera en vida Erosa Milcar Tarela eh, y sobresee a este tipo porque definitivamente se murió. Parece que se murió el 23 de julio pasado, recién lo están informando en esta fecha. Así que, como decíamos, más impunidad. Este tipo murió impune de alguna manera porque su sentencia no estaba confirmada eh, y en todo caso, digo... Igual cantidad en todo el país, ¿eh? de, muerte, de genocidas, muertos impunes que los de con, los que han sido condenados, por lo menos en primera instancia, aunque el fallo no esté firme. Y además, decimos, misma cantidad de muertos impunes, misma cantidad de condenados. En La Plata, uno de cada tres de los 46 represores que han sido condenados en estos 10 años, tiene prisión domiciliaria o está escarcelado. Uno de ellos era Eros Amil Cartalela que tenía domiciliaria PC, PC a estar condenado en el juicio de circuito cams en diciembre pasado. Así que para Eros Amil Cartarela, muerto, condenado pero impune. Ustedes saben lo que digo. Eh, vamos a dedicarle un temita y ya que estamos anti gorra, total, vamos a escuchar a la banda de Evaristo Páramo, Gatillazo. Un tema de su, eh, su disco Siglo 21 que me alcanzó Lucianito de croche. El nuevo disco de Gatillazo eh, Y Antigorra Bueno, que hace Gatillazo Si no puede ser otra canción Para la policía ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? ¿Qué, por qué? Noticias. <risa> ¿Quién yo? Come on, come Continuamos en la lucha que nos parió el programa de Hijo en la Plata con la presentación de el alcaide mayor Ricardo Casal, ex penitenciario durante la dictadura y actual ministro de seguridad del gobierno provincial de los derechos humanos. Vamos a entrar en temática y les vamos a comentar un reciente caso de gatillo fácil que eh, marca la continuidad de esta práctica represiva de parte de la policía bonaerense y de todas las policías en general, Cifra que aporta la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi. 3.800 casos de personas asesinadas en este tipo de prácticas. Personas que no representaban peligro para terceros y que caen en manos de las fuerzas represivas como parte de la dinámica represiva cotidiana que se vive para sostener este hermoso sistema social, político, económico y cultural. Eh, un caso de gatillo fácil más, les digo en la localidad de Quilmes, esta vez, eh, este, este mes, el 3 de agosto, se cumplieron cinco meses del asesinato de dos pibes muy jóvenes, David Vivas, de 21 años, y Javier Alarcón, de 15 años, a manos de el capitán Alfredo Alberto Beisandás, de la comisaría primera de Quilmes. Este hecho, bueno, también resultó herido en este hecho, Marcelo Luque, de 23 años, que es hermano de Javier Alarcón. Y sucedía así otro episodio de Gatillo Fácil. Esos que se llevan a un pibe de los barrios cada 28 horas. Un pibe de los barrios cae cada 28 horas a manos de el Gatillo Fácil. Eh, ¿Cómo sucedió esto? El domingo 3 de marzo por la mañana. Un grupo de 15 chicos volvía de bailar caminando. Eh, habían salido de un boliche llamado Maruca. Y se cruzaron con el policía, este policía eh, Alfredo Alberto Beisandas, que andaba en un auto. La impaciencia de Beisandas por querer pasar a este grupo de chicos, vendrían caminando por la calle o gritando algo. Esto desató un intercambio de insultos entre el policía y los chicos, que terminó con el asesinato a quemar ropa de David Vivas y Javier Alarcón y la herida... ...a este otro chico, Marcelo Luque, que también fue baleado y afortunadamente sobrevivió. Luego de esto, la práctica corporativa de la bonaerense se puso a full en funcionamiento... ...porque la policía de Quilmes encubrió al asesino desde el primer momento... ...limpiando la escena del crimen y los elementos intervinientes. Decían que no se encontró ningún casquillo, que nadie había visto nada... Dieron además los policías una falsa versión a los medios de comunicación de lo que había sucedido, presionaron a los primeros testigos, ¿no? que incluso algunos de ellos eran los hermanos de estos pibes asesinados, les decían que si no declaraban eh, tendrían complicaciones judiciales eh, y los apuraban para que confirmen una primera versión policial de lo, de lo que había sucedido presionaban a los medios de Quilme que se acercaron a difundir la historia dando la versión oficial, negociar intentaron negociar con la familia el silencio de este hecho para que no tome visibilidad, digamos, el compendio de todas y cada una de las prácticas corporativas de la policía cuando hay agentes, integrantes de la fuerza implicados en este tipo de crímenes. Eh, algunos de los cómplices de estos hechos, además de... Eh, el autor material, Alfredo Alberto Beisandaz, es el subcomisario Godoy y el jefe de la cuadrilla, Adrián Facha Escalice. Est estos tipos están identificados, son de la comisaría primera de Quilmes. Y bueno, ¿qué se puede decir al respecto de esto? A cinco meses, poquito más de cinco meses del crimen de David y Javier, eh, hubo movilización esta semana porque la defensa del policía de Beisandaz pidió que la Cámara de Apelaciones revoque su prisión preventiva. Eh, lo cual había sido una victoria parcial de la lucha popular que se obtuvo en el mes de mayo pasado que le revoquen la la, eh, la prisión preventiva y lo pone a este tipo ya directamente en camino al juicio oral la detención preventiva de Beisandás este, fue apelada y se pidió la excarcelación en una audiencia esta semana esto sucedió en los tribunales de Quilmes allí se movilizó para apoyar a los familiares de David Vivas y Javier Alarcón para pedir justicia en este caso y bueno, para repudiar estas prácticas de la policía bonaerense y además de sus abogados que están pidiendo que el tipo está injustamente eh, encarcelado y que le tienen que dar la excarcelación hasta que llegue el juicio porque el tipo actuó en legítima defensa Este, vaya a saber eh, contra qué, contra los insultos o los gritos que alguno de estos grupos de pibes le puede haber propinado. Eh, esto no es un hecho aislado, como decimos. Eh, el gatillo fácil se ha llevado en tres décadas de gobiernos constitucionales a los que nos cuesta llamar la democracia. Más de 3.800 personas, como decimos, si se lleva un pibe de los barrios pobres cada 28 horas. Por eso estuvimos movilizando esta semana Eh, con la gente de Correpi que estaba tomando este caso y tiene la representación de la familia de David Vivas y Javier Alarcón eh, María del Carmen Verdúa, abogada de Correpi eh, y con la gente de Bandera Negra, hagamos lo imposible, algunas organizaciones de ahí de la zona de Quilmes y con ellos también vamos a estar eh, realizando una charla, debate sobre la cuestión represiva eh, en la actualidad Esto se va a desarrollar el jueves 29 de agosto a las 7 de la tarde en la unki en la Universidad Nacional de Quilmes, en Bernal. Ayer y hoy, donde hay un privilegio de represión, la situación represiva en democracia, ¿cómo nos organizamos para enfrentarla? Vamos a estar Hijo en la Plata, Correpi, la Coordinadora contra la Represión Policía Institucional y la gente de Bandera Negra. Eh, vamos a escuchar a continuación algunas de las cosas que estuvieron eh, diciendo esta semana en las afueras de los tribunales de Quilmes. En principio escuchamos a Betty, que es la madre de uno de los pibes asesinados, David Vivas, de 21 años, y que cuenta cómo le cayó esto de que la defensa del asesino de su hijo, Alfredo Alberto Beisandaz, pidiera la excarcelación porque dice que lo mató en legítima defensa. Así que escuchamos eh, lucha antirrepresiva en Quilmes y en todo el país en la lucha que nos parece. Yo quiero decir a la mamá que esto recién empieza porque van a caer de uno a uno siron a los pollos así que nos están matando uno a uno a uno de nuestros hijos y nosotros tenemos que seguir a la, la calle a luchar. a mucha dice que Ben Sand mató en legítima defensa es legítima defensa porque el policía huyó se fue a su casa como si nada. Si fue en legítima defensa, ¿por qué no denunció ese hecho? Bueno, pero eso se basan en la legítima defensa, piden sí, la escarcelación del policía, que está preso en forma arbitraria, arbitraria según la defensa, cuestiona los, los, los testimonios de las chicas, que ustedes saben que en primer momento fueron eh, presionadas por la policía, bueno, cuestiona eso. Y se basa solo en eso, el argumento de, la, de las chicas presionadas en sus primeras declaraciones y que, bueno, vuelvo a repetir, según el defensor de Becerdad, esto fue en legítima defensa. Volarle la cabeza a David, matar a Javier de la manera que mató, si sí acepta que estaba en el servicio, si sí acepta eso cuestiona nuestra organización nuestra lucha nuestra movilización pero bueno vamos a seguir hasta las últimas consecuencias confiamos en que los jueces del tribunal de la cámara lean lo que realmente pasó ese día y, y, no y por eso no legítima defensa de dispararle a los pobres y no es esta vuelta la primera vez que se plantea es parte de su visión del mundo es parte de la visión del mundo en la que es coherente hablar de seguridad y que eso se traduzca en más policía seguridad en realidad es seguridad para los ricos para los ricos es la parte que no está dicha y esa seguridad para los ricos se traduce en más vale, más muerte para los pobres el pueblo trabajador es continuamente víctima de lo que ellos llaman seguridad que bueno... Policía no hay seguridad, la policía es para el pueblo trabajador, para las grandes mayorías, es más balas, es más tortura. La situación en Quilmes no es marginada eh, porque es compartida por todo el resto de, de los distritos, por todo el resto de las provincias y los pibes asesinados son parte de esta política sistemática que se completa con la represión en los sectores organizados como es el caso de los presos políticos, de las personas que tienen causas judiciales por organizarse y luchar, como las personas que son apaleadas en movilizaciones populares. Nosotros de Correpi tratamos de dar una contención a estas situaciones para encauzarlas en una lucha. Tarea nuestra, tarea de los que vemos esta problemática de la sociedad es la política represiva del Estado y esa problemática que sabemos no se va a solucionar desde el Estado, eh, es nuestra tarea el organizar esta lucha y darle más impulso y darle más visibilización y poder hacer que esta historieta mentirosa que se da manija en los medios, en la radio, en la televisión, de que nosotros necesitamos más policía en la calle, es mentira. Nosotros necesitamos más compañeros en la calle gritando que la policía es represión. Yo quiero decir a la mamá que esto recién empieza porque van a caer de uno a uno. Esto no es una novedad, que estos huestos hijos de puta siempre tiran para la yuta a estos asesinos. Tira, la contra, que tiene bronca así que nos están matando a uno a uno a nuestros hijos. Y nosotros tenemos que seguir a la, la calle a luchar, a luchar. La lucha que nos parió. Te encontrabas ahí por la calle, te preguntaba dónde está Miguel nosotros mismos nos preguntamos a dónde, a dónde estaba Miguel, dónde está en este momento. Acreditado que Bruno Miguel había ingresado en la comisaría de detenido, entonces ya la declaración de los testigos se examina de otra manera. lo que, que, que yo me subía arriba era el arte de 20 litros y que yo miraba por la ventana cómo castigaban ese pibe y después lo llevaron abajo una regadera de, de agua y ahí salieron, no sé para dónde salieron el pibe, ¿se da cuenta? eso sí estaba el señor Brigó, señor López yo otro más, más que no me recuerdo no, sí. bueno Yo cuando ingresé ahí, a mí me golpearon, me bolsearon, me querían hacer cargo de hecho que nada que ver. Pero además de usted. Y bueno, esta persona que resultó ser Miguel Gru. A Miguel lo tenía en la oficina de servicio de calle. Bueno, se escucharon gritos. Nosotros, siempre de curioso, eh, veíamos a ver a quién traían. Y bueno, estábamos mirando por, el, por la ventanita de la celda. Y bueno, se veía que estaban torturando a un muchacho eh, que resultó ser Miguel. Y, y bueno lo estaban golpeando, estaba sentado en una silla eh, esposado, con la mano atrás, le golpeaban en la panza, parecía que se quede sin aire, le sacaban la bolsa, le pedía por favor que lo dejen de golpear. Ellos seguían, seguían hasta que bueno, bueno, Miguel, yo cuando miré de vuelta, Miguel ya no estaba, ya no estaba más en, en la silla sentado y los policías estaban nerviosos, estaban todo rodeado y bueno, eh, se ve que lo querían revivir con una jarra de agua. ¿Pude identificar a las personas que lo golpeaban? Sí. ¿Quién, el, ¿Quién era o quiénes eran? Bueno, estaba López, ábrigo Ranaleta, El Pata Beltrán Y bueno, había varios policías más que bueno, que no, no me acuerdo el apellido ¿Usted recibió algún ofrecimiento por parte de alguien con respecto a la declaración de esta causa? Sí ¿De quién? De usted Sí. ¿En qué oportunidad? En los pasillos de los tribunales. Bueno, yo ahora estoy con custodia porque, bueno, el viernes pasado me quisieron matar. la bala me pasaban tan cerca que me tuve que meter a una casa vecina. Por unanimidad del tribunal se condena a Walter Rubén Abrigo como autor penalmente responsable de los delitos de tortura seguida de muerte hecho ocurrido en la plata entre el 17 y 18 de agosto de 1993 en perjuicio de Néstor Miguel Bru y a premio ilegales, hecho ocurrido en La Plata el 26 de octubre de 1992 en perjuicio de Roberto Abel Díaz, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas. Justo José López, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas. Juan Domingo Jero, a la pena de dos años de prisión a cumplir e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el término de seis años con costas. Ramón Eduardo Cerecito, como autor de Penalmente responsable a la pena de dos años de prisión a cumplir e inhabilitación absoluta por el término de cuatro años con costas. La pregunta, ¿dónde está Miguel? La respuesta, si alguna vez se produce y yo tengo expectativas de que así sea, va a ser el final real de este juicio. Me encontraba sabiduría con la cáncer, Se preguntaba dónde está Miguel. Nosotros mismos nos preguntábamos a, a dónde estaba Miguel. ¿Dónde está en este momento? La lucha que nos parió. Bueno, señores, continuamos en la lucha que nos parió el programa de Hijos La Plata. Escuchábamos ahí algunos audios que ponen en contextualización lo que hoy... Se están cumpliendo 20 años que es ni más ni menos que el secuestro, torturas, asesinato y desaparición de Miguel Brujo, un joven estudiante de periodismo de aquí en la ciudad de La Plata, un hecho que marcó, marcó a fuego lo que hoy comentábamos, eh, el accionar de la mejor maldita policía del mundo, la bonaerense y durante la gestión de Dualde, durante la gestión al frente de la policía del comisario Pedro Closik Eh, ...así que la bonaeré sea pleno accionando... ...en este caso en una de las comisarías del centro de la ciudad de La Plata... ...la comisaría novena de calle 5 y 59... Eh, ...en agosto del año 93... ...Miguel bru estudiante de periodismo que tenía una banda de rock... Eh, ...había denunciado a efectivos de la comisaría novena... ...por un allanamiento ilegal a su casa... Parece ser que supuestamente había denuncias de los vecinos por ruido, por esto, por lo otro. Las excusas habituales para allanar sin ningún tipo de orden ni mucho menos legitimidad que desarrolla la policía. Después de esa denuncia que hizo Miguel, comenzó a ser amenazado y hostigado para que retirara esa denuncia. Miguel fue secuestrado cerca de Babio, ¿no? donde había una casa de unos amigos que había ido a cuidar por ahí por Babio, el 17 de agosto del año 93. Y como escuchábamos en estos audios las declaraciones de varios testigos y pericias en el libro de guardia, permitieron comprobar que Miguel fue ingresado en la novena entre las 19 y las 20 horas del día 17 de agosto, donde fue visto por última vez mientras era torturado. Eh, los audios que escuchamos correspondían al juicio oral del año 99, juicio oral y público abierto. ...al que todos los policías acusados llegaron en libertad... ...y donde se condenó a perpetuo a estos policías... ...Walter Abrigo, Justo López, por su muerte y desaparición... ...y por el encubrimiento al excomisario Domingo Ojeda... ...y al eh, oficial Ramón Cereceto. Eh, repasemos un poco estas condenas que estaban detalladas ahí en ese audio. Eh, Walter Abrigo fue condenado a perpetuo por tortura seguida de muerte... ...en el caso bru producido en agosto del 93... Y también por otro caso, eh, la condena fue por apremios, uno de los eufemismos con que la justicia determina las prácticas represivas de los policías, que son torturas, pero se anotan como apremios, eh, porque es una condena mucho menor. Eh, apremios, entonces, eh, en la condena a Walter Abrigo, por el caso de Roberto Díaz, un caso que había sido anterior al caso bru octubre del año 92. Eh, el otro el segundo condenado fue Justo López, condenado a perpetua por torturas seguidas de muerte en el caso bru Juan Domingo Ojeda, el comisario, eh, fue condenado a dos años efectivos de prisión por torturas, por negligencia en el caso bru Y eh, Ramón Cereseto, también condenado a dos años efectivos por supresión de documento público. Esto es alterar los libros de la comisaría para eh, encubrir el caso. Eh, hoy a 20 años eh, la familia de Miguel, la asociación Miguel Brú, ustedes saben que este hecho, la lucha de la madre de Miguel eh, generó la conformación de la asociación Miguel Brú eh, que continúa exigiendo la aparición del cuerpo de Miguel a 20 años del hecho y la investigación penal al resto de los policías que estuvieron presentes Eh, la comisaría novena la noche del crimen y también a la complicidad judicial que tiene su cara en el ex juez Amil Carvara un tipo que hizo todo lo posible a su humano y a su alcance para eh, sembrar la impunidad sobre este caso sobre los policías acusados eh, Amil Carvara fue el primer juez de la causa bruy y fue destituido en, ju en juicio político en el año 96 por encubrir a la policía, no solo en el caso bru sino en otros 27 casos de represión, gatillo fácil, torturas de la bonaerense aquí en la zona de La Plata. Eh, recordemos que pese a estas condenas que estábamos mencionando, Cereceto, Ojeda, López, Ábrigo, en julio del año pasado, dos jueces de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata beneficiaron con libertad condicional a Justo López, que había sido condenado a perpetua por las torturas seguidas de muerte de Miguel bru Según el fallo, la medida se dictó para que este policía asesino, Justo López, pueda afianzar sus vínculos familiares y sociales. Parece se sentía muy solo. Eh, y así lo había solicitado la defensa de este policía asesino, condenado a perpetua 13 años antes. Es decir, el año pasado fue esta medida. Eh, perpetua para Justo López sabemos que en nuestro país la perpetua es a lo sumo 25 años de cumplimiento de prisión efectiva esto corre incluso para los genocidas de la última dictadura militar que muchas veces nosotros lo destacamos esto, eh, el pedido del máximo de condena que haya en el código penal para los genocidas que cometen crímenes gravísimos de lesa humanidad pero la perpetua es a lo sumo el cumplimiento de 25 años, en el caso de López Justo López, asesino de Miguel bru no cumplió ni los 18 años y 9 meses que le correspondían tras las rejas, de hecho eh, los cuatro condenados por el caso fueron detenidos recién meses después de la condena del 99 una vez que esta condena fue confirmada por instancias judiciales superiores y eh, en el caso de López, los jueces eh, llegaron a ese cómputo porque le aplicaron la ley del 2x1 a los primeros tres años que estuvo detenido antes de recuperar la libertad con lo cual uno de los asesinos de miguel justo lópez estuvo detenido solamente 15 años y fue liberado en junio del año eh, julio del año pasado eh, recordemos que así como lo decíamos en el caso de los estos dos chicos david y javier asesinados en marzo en quilmes donde los testigos incluso los hermanos de los pibes asesinados fueron presionados por la policía para que declararan durante el juicio oral por el caso bru y debe ser durante todos los juicios contra efectivo de la bonaerencia implicados en gatillo fácil y torturas los testigos fueron amenazados en el caso bru también en el juicio oral demostraron el pánico que tenían eh, porque habían sido intimidados para no hablar un testigo directo Horacio Suazo que estuvo detenido la novena el 17 de agosto Eh, cuando estaba siendo torturado Miguel, murió Horacio Suazo en un confuso enfrentamiento armado con la policía al salir de la cárcel, la hermana de Horacio Suazo, Celia Jiménez, declaró que él le contó que vio torturas a Brú eh, y como testigo indirecto la mujer dio vuelta a este caso, el testimonio de Celia Jiménez fue importantísimo para probar que Miguel había sido torturado en la novena otros de los hechos oscuros alrededor del juicio BRU fue que el comisario Eloy González, que estuvo al frente de un grupo creado especialmente para investigar este caso por Pedro Klosik, el jefe de la Bonaerense, recibió un mensaje elocuente. Un día, mientras eh, el equipo de Eloy González buscaba el cuerpo de BRU, una ventanilla de su auto apareció destruida a balazos. Una clara señal de la Bonaerense para buscar la impunidad. Otro caso más de aprietes alrededor del caso Brú, eh, fue el de Jorge El Chavo Ruarte, que aseguró que vio cuando un grupo de policías metía a bru en un cuarto de la seccional de la novena, los hijos de Ruarte, El Chavo Ruarte, fueron secuestrados y él fue agredido varias veces en la cárcel. Y también en mayo del año 99, por si fuera poco, en esta serie de amenazas alrededor del juicio por el caso de Miguel bru la fiscal del juicio María Escarpino, denunció que este policía, eh, uno de los condenados a perpetua por las torturas seguida de muerte de Miguel Brú, Justo López en mayo del 99 le cruzó un Ford Falcon a la fiscal de la causa desde el que la insultó y amenazó cuando la fiscal iba a buscar a sus hijos al colegio o sea, así que imagínense el clima en que este tipo de juicio se desarrolla cuando de un lado están las familias acompañadas por las organizaciones populares de derechos humanos y del otro lado están los abogados del Estado, todo el aparato de Estado, incluso, bueno, en este caso la Fiscalía trabaja, pero en la mayoría de los casos no, y está todo el aparato impune, oscuro, policial, para buscar la, la impunidad en estos casos. Así que 20 años sin Miguel Brú, hoy se está haciendo una vigilia en la comisaría novena, como todos los años. Y bueno, queríamos comentar también algunas continuidades en esto, porque no es que eh, esto pasaba en la época de Dualde y ahora, como tenemos el gobierno de los derechos humanos, esto no pasa más. Vamos a comentar el caso de Daniel Migone, que también ocurrió en la comisaría novena, Esto fue eh, en noviembre del año 2005, fue detenido Daniel Migone, muchacho muy joven, que horas después fue encontrado muerto en la celda de contraventores de la comisaría novena. Según la versión policial, Migone había sido detenido por robar pasacassettes y se habría suicidado ahorcándose con su campera de jean. Eh, esto es típico también del de actuar y el encubrimiento policial de la, las fuerzas policiales y penitenciarias deben ser los agentes más claros de ayuda de suicidio en todas las investigaciones penales del mundo una autopsia, pese a la lógica del suicidio policial una autopsia comprobó que Migone había sido golpeado en la comisaría novena lo que le produjo la muerte el, el, por este hecho el pasado 5 de julio el Tribunal Oral Criminal 4 de aquí en La Plata condenó a cinco de los policías acusados por este crimen y se le dictó perpetuo al Teniente Luis Díaz Zapata, al Ex Policía Daniel Guillermo Espósito y al Imaginaria de Calabozos Carlos Ariel Tolosa, todos por las torturas seguidas de muerte de Daniel Migone. Eh, eh, también el Jefe de Turno, Capitán Marcelo Fabián Falcón, recibió 10 años por la omisión de evitar las torturas a Daniel Migone Y en este caso fue absuelta la oficial de servicio, también de la novena, Valeria Maciel, para quien la fiscalía había pedido en el juicio seis años y medio de prisión, también por ser responsable de omitir, evitar las torturas. Fue absuelta. En este caso, en el de Daniel Migone, fue muy importante también para marcar las prácticas policiales de torturas en las comisarías, la Fiscalía y la Querella probaron en el juicio que el personal policial montó una escena alterando las pruebas para hacer pasar la muerte de Migone por un suicidio. Y los peritos forenses probaron con la autopsia que la muerte se produjo por asfixia compatible con la acción de un tercero y que se detectaron fuertes golpes en la cabeza y en la zona genital del cadáver de Daniel. Todo esto... Eh, sigue ocurriendo en la comisaría novena, la novena y la bonaerense en general siguen asesinando, todo esto ocurre en el país y en la provincia de los derechos humanos, en su comisaría novena, en la capital de la provincia, la ciudad capital de la impunidad, la ciudad de La Plata, y en la comisaría novena, a nueve cuadras de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, en la comisaría novena, a ocho cuadras del Ministerio de Seguridad, a 7 cuadras de la gobernación y a 4 cuadras de los tribunales provinciales así que continuidades en las lógicas represivas en el país de las impunidades y bueno, hoy es un día muy triste 20 años sin Miguel bru pero bueno esto nos marca la continuidad de la lucha hay que seguir estando en las calles hay que seguir enfrentando a la represión organizándose y denunciando a los gobiernos y al Estado que sigue utilizando sus fuerzas policiales para asesinar un pibe de los barrios cada 28 horas, como lo venimos diciendo. Continuamos en la lucha de esta manera. Bueno, estamos terminando el programa del Día de la Fecha. No nos queríamos ir sin recordar eh, lo que anunciaba este audio. tema Walter de Resistencia Suburbana, el caso de Walter Bulacio, emblemático caso de torturas y muertes en comisarías en nuestro país, que va a ser llevado a juicio el 24 de septiembre. Llega el caso de Walter Bulacio, muy, muy demorado, 22 años de demora para llevar a juicio este hecho. Hace cuatro años que la causa está elevada a juicio y hubo varias suspensiones de este proceso. Finalmente se fijó fecha eh, para el debate oral y público el 24 de septiembre, contra un solo tipo, el responsable máximo de la comisaría 35 de la Federal, en Capital Federal, Miguel Ángel Espósito, eh, jefe del operativo policial, desplegado el 19 de abril del año 91, en las inmediaciones del Estadio Obras, cuando es, había un recital de los Redonditos de Ricota. Eh, sin recrear demasiado los hechos que ocurrieron ese viernes 19 de abril del 91 de la noche centenares de jóvenes fueron arrestados en una razia durante el recital de rock una práctica que por aquel entonces era habitualísima quien no se ha comido una razia donde incluso aquí en la ciudad de la plata no sé si algunos de los que este juntan los mismos años que uno que andaba por la calle rockeándola un poco en la década del 90, lo, la práctica era parar de parte de la policía los, los colectivos de línea y entonces con el mismo chófer de la línea lo utilizaban de mulo para levantar gente, este imagínense toda la gente que entra en un colectivo, así que todo un colectivo lleno de pibes este eh, como parte de las prácticas de las racias que se hacían en la década del 90. Eh, Walter Bulacio tenía 17 años Salió la mañana del sábado 20 de la comisaría en ambulancia 20 de abril del 91 Con un grave cuadro neurológico Consecuencia de la, de la tortura Y una semana después murió La causa judicial por el caso de Walter fue infinita Y cada gobierno hizo lo suyo para garantizar la impunidad de los represores En la época de Menem le pusieron los abogados a Espósito, al, al titular de la comisaría, le pusieron los abogados de la de defensa oficial del cuerpo de abogados del Ministerio del Interior, del que entonces dependía la policía. Eh, o sea que la primera parte de la causa a Espósito lo defendían los abogados del Estado, el Estado responsable del mismo hecho del asesinato de Walter. Durante el gobierno de la alianza se inmovilizó la causa y se apartó a la mamá de Walter y a... Correpi, de la querella, la coordinadora contra la represión policial institucional. Y cuando Dualde llegó a la presidencia, le encomendó este asunto al ministro de Seguridad, Juan José Álvarez, socio de la represión en Puente Porredón de Dualde. Y para evitar el juicio en condena internacional, reconoció el Estado durante el gobierno de Dualde la responsabilidad por la detención ilegal, tortura y muerte de Walter con un decreto presidencial que reconocía eufemísticamente o simbólicamente este hecho. Eh, total, había sido parte de otro gobierno y no del propio, no pensaría Dualde, pero más allá de esa declamación discursiva, la querella de Correpi insistió en realizar un juicio oral para juzgar a Espósito y que se compruebe que en Argentina existe existían en aquel momento los edictos policiales, normas y prácticas represivas como las racias también o las detenciones arbitrarias que violan flagrantemente, los derechos humanos. En septiembre del año 2003, eh, una de las instancias más importantes que revisa la situación de violación de derechos humanos en la región, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, condenó en Costa Rica al Estado argentino por el caso de Walter Bulacio y le ordenó terminar con el sistema de detenciones arbitrarias, esto es, averiguación de antecedentes, contravenciones y faltas, racias, procedimientos de entrega del menor, etcétera, etcétera. Cualquiera que ande por la calle sabrá si estas detenciones arbitrarias que acabo de nombrar han cesado en la práctica policial o no. Y aquí entra el kirchnerismo en la causa Bulaccio, que se dedicó a incumplir la sentencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mientras con su particular estilo anunciaba a cada rato que la cumplían, ¿no? Cristina Fernández, de la mano de Aníbal Fernández, anunció la exoneración del comisario Espósito, que, eh, agotado por los escraches, llevaba entonces 12 años jubilado. Y como en el caso de Iván Torres, recuerdan ustedes, aquí lo hemos mencionado, también el Estado argentino recibió una condena de parte de la Corte Interamericana, que lo intimó a informar sobre los motivos de demora del incumplimiento de las cuestiones de fondo de esta condena. Contestaron... ...con rodeos y eufemismos... ...hasta que mandaron a el propio Secretario de Derechos Humanos... ...Eduardo Luis Dualde... ...a presentarse como querellante... ...en la causa Bulacio... ...aquí en la Argentina. Bueno, agotadas todas las excusas... ...va a llegar finalmente el juicio... ...el 24 de septiembre... ...a las 10 de la mañana... ...al Tribunal Oral Criminal número 29... ...en Capital Federal... ...y para Correepi... ...que sostiene la querella de la familia Bulacio... ...este juicio... Es el intento definitivo de consolidar la impunidad. Además de llegar tarde, llega mal, porque el comisario Miguel Ángel Espósito va a ser el único acusado. Ninguno de sus mandantes, funcionarios políticos o judiciales que avalaron ese operativo el, en el recital de Los Redondos, ninguno enfrentará una acusación. No van a ser parte tampoco las heridas y las detenciones arbitrarias del resto de los pibes que fueron detenidos con Walter. Y tampoco se lo va a juzgar, principalmente, a expósito por la muerte de Walter Bulasio, sino solo por las torturas a Walter sufridas ese día. Eh, detención ilegal es el objeto exclusivo del juicio y no se pueden pedir entonces, por las torturas, más de seis años eh, de condena. Seis años para un tipo que, como responsable de un operativo, terminó con un pibe muerto por torturas en la dependencia a su cargo. Dice Correpi que esta es la mejor prueba de cómo el sistema se defiende al costo de entregar a un peón de la represión que ya no le sirve para nada. Expósito, un peón de la represión tan viejo y e enfermo que habrá una unidad coronaria permanente en el juicio por si este viejo asesino llega a colapsar. Eh, dice la gente de Correpi vamos a estar ahí, esperamos que muchos nos acompañen pero no porque necesitemos una sentencia que será tan incompleta como inútil eh, sino vamos a estar porque la lucha no se apaga crece y crece con cada pibe que en un recital, en una marcha, en una cancha de fútbol canta, yo sabía yo sabía qué a Bulacio, como a más de los 3.800 personas asesinadas por el gatillo fácil las torturas del 83 a la fecha yo sabía que los mató la policía concluimos con esto eh, nuestro programa antirepresivo, netamente antirrepresivo hoy, y vamos a un separadorcito y estamos terminando el programa señores, nos estamos yendo sábado 17 de agosto 20 años sin Miguel bru la represión continúa y por eso vamos a estar dando una charla en 29 de agosto próximo a las 7 y media de la tarde en Quilmes, aquel que Puede irse, toma el Roca, ahí en 1 y 44, y se va hasta la estación de Bernal. Universidad Nacional de Quilmes, Roque se Peña, 3.52 Bernal. Esto es el jueves 29 de agosto, 19.30. Vamos a estar dando una charla sobre la cuestión represiva. Ayer y hoy, donde hay un privilegio, hay una represión. Hay represión. La situación represiva en democracia, ¿cómo nos organizamos para enfrentarla? Invitan... Bandera Negra, Tendencia estudiantil Libertaria, Correpi, Coordinadora contra Represión Policial Institucional e Hijos La Plata. Me acaban de avisar que, eh, acá hay información al minuto, hay un equipo de personas trabajando denodadamente para de, denunciar la impunidad. Pero en este caso, eh, me acaban de denunciar que Néstor Ramón Busato, uno de los represores que estaba prófugo en causa Comisaría Quinta, en la residual de Comisaría Quinta, porque ustedes saben, Comisaría Quinta, en parte como se hace siempre, fragmentariamente se juzgó, el año pasado tuvo sentencia eh, en lo que fue el proceso por el circuito CAMS. Eh, pero la causa residual eh, tiene algunos represores procesados, entre ellos Néstor Ramón Busato, que estaba prófugo y que ha sido detenido en Entre Ríos o Corrientes, no recuerdo bien. Bueno, es una información de último minuto. No nos pone contentos esto, porque en realidad este tipo tendrían que haberlo detenido mucho tiempo antes. Pero ¿Qué va a ser? No tenemos tiempo para más nada, simplemente agradecer a la gente que se comunicó, a Ramiro, a Tomás, a Mariano, a Elena y a Luciano. Agradecemos a todos los que estuvieron, Agustina Lezano, María Isabel Prigione, eh, Carlos Stravina aquí a mi costado. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Todo en orden? Bien. Bueno, saludos a todos, nos vemos el sábado que viene. Adiós, esto fue La Lucha Que Nos Parió. Un pollo vive 20 años El presente ya pasó Las moscas tienen sopapas Los papas no tienen papo hoy los milicos son unos hijos de puta Y muchos curas también La que nos parió Salud ¡Hacemos la lucha 2013! Julio de Sara Minchetto, Patricio Enrique Rodríguez, Luciano Di Croce, María Isabel Frigione Greco. La lucha que nos parió, el programa de Hijos La Plata. La lucha que nos parió.